Me alegra mucho aquí no solamente aulas, sino que también vamos a, a vamos a visibilizar la fachada tiene que ser otro porque si lo vemos es como cualquier casita Yo les yo les quiero decir varios años yo he estado perdido buscando Quinder Augusto Gutiérrez porque no hay eh, es como de una casita humilde adentro está la escuela En esta misma construcción Vamos a poner un campo deportivo, sabemos que hay Interkinder campeonato. Aquí van a tener un campo especial, no es grande como como quisiéramos, pero van a tener para hacer las prácticas, para hacer actividades culturales, para hacer este tipo de actos. Ahorita miren, estamos acá y al fondo Es otro equipamiento viene donde nuestra doctora Angelina tiene que hacer presupuesto el parque como como corresponde. Seguimos en la era de picapiedra. Nuestro parque con piedra con fierros bien no hemos cambiado. Entonces yo creo que este tipo de construcción cambia la infraestructura y cambia el modelo. Tiene que ser nuevos parquecitos. Porque Creemos que es importante darle el cariño que le da la madre, el padre en la casa y aquí también nosotros tenemos que darle. Porque esta es nuestra nuestra nuestra imagen. Entonces tenemos eh, kinders modelos también. Ya tenemos el, algunos kinders como el kinder inmaculada Concepción. Bastante grande, espacioso es como una escuela. Y me gustó mucho porque ahí están los primogénitos de muchos de los compañeros. Acá también pueden estar, ¿no? Entonces, si separamos los chicos de los grandes, nos va a ir bien porque los niños necesitan un trato especial. No es lo mismo que el adolescente. No es lo mismo que un niño grande de 8 o 10 años. El niño menores de cinco años siempre se necesita un trato especial por eso hemos puesto por eso agradecí a los dirigentes de la junta vecinales, ellos dijeron vamos a hacer vamos a hacer en cuatro o cinco distritos este año vamos a hacer kinderes, kinder acá kinder en las otras zonas vamos a ir separando de nivel primaria a nivel inicial como también estamos trabajando separando de nivel primaria de nivel secundaria Separar los adolescentes de los niños.